Bueno, en realidad es una conmemoración, digamos, este, no es un festejo, sino es algo para conmemorar y bueno, y tratar siempre de inculcar esto, ¿no? De、eh, no al maltrato a, a las personas mayores. Bueno,、eh, este, hoy se ha realizado un cambio de actividades dentro de la institución, en la cual comprende que otra institución, que es este, la Comisaría de la Familia y la Banda de la Policía, puedan de alguna manera acompañar、eh, este cambio de actividades que se realizó hoy. En, en el hogar de Don Pepe. Así que, bueno, le voy a dar la, la palabra a, a, Verónica, a Verónica, que es un poco lo que, la idea que surgió de ellos、sí. para poder、eh, hacer un cambio de actividades dentro de la institución, el hogar de Don Pepe. Y que, bueno, que sea un poquito más, digamos,、eh, llevadero, un poquito más también de, de cambiar un poquito. El esquema de hoy, ¿no? Que sea un poquito más alegre la cosa, como estamos escuchando la música de fondo, que bueno, que les permita también a ellos este, que sea un poquito más pasivo el día, ¿no? Así que bueno, le doy un poquito la mano. Buenos días. Bueno, comentad un poco cómo nace la idea de la comisaría de venir a participar en este día. Sí, más que nada por lo que surgió en el día de ayer, 15 de junio, esto de la toma de conciencia sobre el maltrato y abuso hacia los adultos mayores y sobre el trabajo de la sensibilización que está haciendo la comisaría de la familia. Así como lo estamos haciendo nosotros acá en la ciudad de Viedma, lo están haciendo nuestros pares d en distintas partes, así como también en distintos lugares donde también está sentado la Comisaría de la Familia, u oficinas tutelares, oficinas del niño, la mujer y la familia. Este espacio de sensibilización trata más que nada de concientizar sobre lo que es el maltrato y abuso hacia adultos mayores. Así que le damos gracias a Viviana y a todo el equipo ¿no? por recibirnos, más que nada por este espacio de concientización. Y también, este, así como también nos acompaña la licenciada, la profesora de educación física, Eh, Susana Carte, que es del área de deporte de Policía de Río Negro, y así como también la banda de música, que con sus canciones y su protocolo musical nos acompañan en cada actividad que realizamos.、Ah, bueno, sí, pues, justo bien lo decía vos recién, estamos escuchando de fondo un poco de la banda de la policía. Ya hicieron, estuvieron haciendo actividad física. ¿Cómo estuvo la, la jornada para, para las personas que residen aquí? Bueno, bastante, bastante importante, si bien ellos tienen dentro de esta institución. Profes e d u c a c i ó n física es lo que nombrábamos hoy un poquito en la charla para, conocer, para ir conociéndonos y rompiendo un poco el hielo. n o Esta institución、eh, lo que ofrece dentro a los adultos es que hay varias, este, varias actividades que hacen dentro de esta institución, como educación física. Taller de artes visuales y también eh, eh, natación. Hay adultos que van y, por sobre todo, también la educación. ¿no? Eh, hay adultos que participan y están terminando sus estudios primarios、eh, que les permiten ir a, a, otro, a otro lugar, pero a terminar su s estudio s correspondiente. s De todas maneras, también tenemos otras instituciones que aportan su granito de arena para que haya más actividades, como es la Fundación SI.、Sí, ...y como es un centro, bueno, de una iglesia cristiana... que también participa los días domingo. Y la Fundación sí, los días sábados. También tengo que nombrar y destacar a la Legislatura de Río Negro, que vienen eh, bueno... Eh, a dar la lectura los martes, a los adultos. Hay un grupo de personas que vienen también. Así que las actividades dentro de esta institución hay, son varias. Y ellos siempre están constantemente participando. Así que bueno, nada. Más que nada agradezco、eh, esta, esta propuesta que nos ha hecho la Comisaría de la Familia, ...tanto... Y se ha sumado también la banda de la policía y la profesora que, de, de educación física que les da también a ellos la, el recreo, ¿no? El recreo saludable. El recreo saludable. Y eso también、eh, nos permite a nosotros que también seamos una institución de puertas abiertas donde todos puedan sumar un grano de arena para que todos los días sea un poquito mejor el trato en los adultos mayores, ¿no? Y se pueda dar a conocer también. Totalmente. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias entonces por estos minutos y bueno. s í la visibilización y obviamente imagino que este lugar está abierto para quien quiera acercarse a aportar también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Las puertas siempre están abiertas en esta institución para otras instituciones o para cualquiera que realmente quiera aportar un granito de arena y también una idea o una propuesta es más que bienvenida.